Sí, bueno, es parte del contrato que está cumpliendo la empresa, ¿no? Son eh, eh, máquinas que van a poder aclimatar el hospital. El hospital va a tener, bueno, un ambiente climatado ¿no? Cuando haga calor va a dar cierta temperatura de este como para los enfermos, para los que trabajan ahí adentro. Y cuando haga frío también va a bajar, ¿no? Va a poder también calentar la misma máquina. Son máquinas que cuestan, bueno, uh, está dentro del contrato. Um, de, de acuerdo al contrato, está toda esta maquinaria están casi cerca de 2 millones de dólares. Ya, uh, solo para uh, para enfriamiento y para calentar cuando haga frío uh, los ambientes del, del hospital. Sí. Y de, después llegará otro equipo de gases medicinales, ¿no? que es similar o un poquito más caro, como lo ven, el, este hospital va a poder generar sus propios gases medicinales. Entonces eh o sea, lo que no hemos tenido nunca en el hospital, de muchos reyes son este equipamientos que está dentro del contrato. el avance de la obra dice está en el 75% y que en abril ya se prevé la entrega de obra de Avimán. Así es, el año pasado un 25 de septiembre hemos iniciado esta obra. Agradeciéndonos con la empresa ha sido bastante eh, rápido, se trabajó hasta tres turnos para poder bueno cumplir con los contratos el tiempo que le hemos dado es bastante corto el financiamiento que hemos sacado sobre los 58 millones de bolivianos del banco corre el interés pues no entonces no podíamos pagar interés. entonces ya con las contraparte estamos terminándola. yo creo que toda la instalación todo vamos a con más seguridad vamos a estrenar en el 2020